El ovillo de colores Enredados haciendo un telar de música y cuento Aquí comienza El ovillo de colores Enredados haciendo un telar de música y cuento Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo se bochinche? Desovillate. <risa> Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillate. para chicos. Somos Eduardo y Rocío, un, tuti, un titiritero y una bibliotecaria. Llegamos a Radionauta por ser vecinos en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Trabajamos en la Biblioteca Westergel y en el galponcito de los cuentos de la Biblioteca para Chicas y Chicos, que tiene muchos libros y muchos juegos. Quisimos hacer un programa para chicas y chicos, para difundir su literatura, las cosas que les interesan y hablar de sus derechos. Este es nuestro segundo año, un nuevo año, otro año del Ovillo de Colores, un ovillo que crece, se divierte y juega. Bienvenidos a todos y todas. Hola Edu. Hola, ¿cómo están? Eh, un enorme gusto estar en la nueva temporada de eh, el Ovillo de Colores. Hemos decidido ponerle el mismo nombre. Recordemos que... Es el quinto año que nuestra biblioteca hace un programa de radio aquí en nuestra casa, en Radio Nauta, y también que se retransmite en otras radios Amigas. Y hoy estamos eh, con la eh, operación de nuestro amigo, nuestro compañero eh, Pablo, que eh, aporta sus manos mágicas para que el programa salga al aire. Bueno, hola Pablo. Ah. <risa> Contarles también, chicas y chicos, que estamos aquí en Radio Nauta. Eh, el teléfono de la radio es el 451 6917 para que puedan llamar a la antigua, como se hacen. Ahora veo que el noticiero, los programas de la mañana tienen WhatsApp y todo eso. Sí, sí, nosotros también. <risa> bueno, no, ya nos vamos a modernizar, después vamos a pasarles el número de WhatsApp, ¿qué te parece? Sí. Sí, por ahí nos llega algún mensaje. ¿no? <risa> y contarle, como decía Rocío, que este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westerhel de eh, el Centro Cultural y Social Olga Vázquez y particularmente el espacio para niñas y niños que lo llamamos El Galponcito de los Cuentos. Así que vamos a estar todas las tardes de los eh, martes de 18 a 19 horas compartiendo en Radio Nauta y luego en las Radios Amigas en horarios que ya vamos a hacer las, las promociones para que puedan escucharlo también. Sí, bueno, ojalá que ahora nos estén escuchando mucha gente uh -huh. y no sé, que nos pongan muchos me gustas en, la, en Facebook Viste sí. que nosotros tenemos una página en Facebook que es sí. el Ovillo de Colores que también puede hacerse, hacerse amigo desde la biblioteca Westerhill y ahí pusimos eh, un nuevo amiguito uh -huh. que es un gatito sí. con el Ovillo de Colores Y bueno, estamos muy contentas. Le tenemos que poner un nombre al gatito. Sí, habría que ponerle un nombre. Eh, le vamos a pedir a nuestro operador Pablo, que seguramente le va a encontrar algún nombre constructivo, divertido. Eh, tiene tiempo, no tiene por qué ser ya el nombre. Y contarles también que parte de nuestro programa es pasar buena música para, eh, para para ustedes, para las chicas y para los chicos. La música más top. La música más top porque eh, buscamos, hurgamos, eh, eh, revisamos, investigamos para que puedan este, ustedes también, eh, para acercarnos juntos a la música más linda para, para chicas y chicos. Bueno, ¿vamos a escuchar una canción? Dale, ahí vamos entonces. Aunque no saben quién es, la chiva. Un camíno de hojas secas, una tarta de manzana con limón. El otoño es un dulce de membrillo, un fresno todo amarillo, un roble rojo y marrón. Un ciprés de hojas inquietas Una siesta brigaditos bajo el sol Es el viento despeinando las veredas Los chicos yendo a la escuela Y un señor barriendo el tiempo con su escobillón ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué...? Voy, voy gordo. Mirá, vos te estás haciendo mucho la rebelde. Yo no sé cómo... No, no, no me interrump... No te enojes. No, bueno. Escuchame una cosa. ¿Qué? Ah, reggaetón. ¿Qué? ¿Te gustaría que...? Si nosotros hacemos un reggaetón, vos salís... Pero bueno, bueno. ¿Cómo? ¿Por qué...? Estás muy rebelde. Ah, que no, sos rebelde, sos revolucionaria. Y ahí está, la chiva revolucionaria. Pero antes escuchábamos Tiempo de Otoño. Qué increíble esta letra, donde eh, un poco hacía visible las imágenes, lo que estamos viendo ahora en la calle, ¿no? Esa lluviecita, esas, esas hojas, eh, ambas y amarilla. Eh, hojas que caen bailarinas no y hermoso desde el libro del, del compact nuevo que tiene Magdalena fleitas eh, tiempos de otoño bueno para hacernos una postal de que ya estamos eh, en el otoño bien adentro con eh, con esas ganas también de tomar Eh, la merienda, de comer esas tartas que hablaba de manzanas, de disfrutar una estación que a mí me encanta. ¿A vos te gusta el otoño, Rocío? Sí, a mí me gusta. Y ahora lo que estoy evocando, porque ya estamos en otoño, uh -huh. hablamos de otoño, y sabes qué siento? ¿Qué? Eh, escalofríos ¿Sí? Sí, en, no. en los brazos que sí, violenta sí. la gente de La Plata ¿sabes lo que es el otoño en un suaya Rocío? bueno, pero yo te estoy hablando de lo que me pasa estamos hablando de eso y siento algo y me es traigo. eso son escalofríos en los brazos sí, a mí me encanta el otoño sí. eh, bueno, es muy lluvioso y es muy húmedo sí. es algo que no me quejo de eso no, estamos acostumbrados a tanta humedad. Los que hemos vivido en el sur y cuando vemos a La Plata de repente vemos todo a las paredes y decimos ¡Qué humedad que hay en esta ciudad! Ahora estamos acostumbrados. Y también recién acabo de ver gente emponchadísima con sacos de lana, con gorros de lana y gente como nuestro operador Pablo que está de remera. Uh -huh. Así que hay de todo en esta ciudad como recibe el otoño Y contarles que la chiva revolucionaria Estábamos escuchando del grupo La Gordini eh, Por algo especial Sí, porque es uno de mis temas preferidos Me gusta esa parte que empieza como hardcore <risa> Claro, porque contarles que hoy Los músicos Y que hacen música para chicos Exploran todos los ritmos Desde el reggae, pasando por las zambas Por las chacareras, por los guainos ¿Vos decir los chicos porque es mi canción preferida? No Porque yo soy una chica eh, Soy digo, una niña chicos, y chicas que niña joven ¿Hasta qué que... son los niños? ¿Hasta qué uno es? No sé. Es este programa, Eduardo Mirá, Yo te voy a decir una cosa Tenemos que poner los puntos de una vez por todas Pero si un niño cosas... de 99 años quiere escuchar este programa Que lo escuche, que tanto Bueno, está bien. Será un niño de 90. Es vale. un error. No, me parece que... Mira, conozco un, un profesor de teatro que se llama Carlos Gorostiza, que tiene 94, que está bárbaro, anda muy bien, muy contento, y que también se siente niño. Bueno, eso es muy interesante. ¿eh? Sí. Son casos especiales. Por supuesto. Eh, contarles que eh, no hay límites para escuchar este programa, como muchos de los programas de, de Radio Nauta, pero este está pensado para los chicos, para las chicas. Y también dentro de nuestro repertorio tenemos a eh, música para bebés. Y también tenemos unos rock y música reggae y música tropical para los más adolescentes o los que están en 12, 13, 14. Así que vamos... Eh, Haciendo un recorrido por todas las edades Para pasar un buen momento Buenísimo eh, Bueno, me parece que ya es momento también De que hagamos un pequeño informe De todo lo que fue el inicio de este año uh -huh. Todas las actividades que estuvimos realizando con la biblioteca Contanos algo, Eduardo No sé, querés que haga sorteo Para sacar el tema <risa> Bueno, contarles que eh, en enero Cuando hacía mucho calor Porque fue un verano con 10 o 12 días Días muy tremendos de este verano Siempre yo tenía la cuenta que eran 4 o 5 Nada más, pero estas fueron un poco más que es El doble de días muy calurosos Fuimos eh, Caro, nuestra amiga eh, Y compañera de biblioteca Caro Que está en la parte de archivología eh, Vos y yo eh, Fuimos a, de visita a Mansión Obrera A la biblioteca eh, Sueños de papel A eh, hacer un taller de títeres En este caso hicimos arañas ¿sí? Arañas de papel Arañas de papel. Sí, yo hice mi araña. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste la araña? Ah, a mí me encantó, es más. Bueno, no no voy a contar el final, pero bueno, eh, las arañas son se hacen con papel reciclado. Sí. ¿Por qué es papel reciclado? Porque es papel de revista. Sí, reutilizado, sí, está Entonces, bien. reutilizado, ¿no? Bien. bien entonces, agarramos, agarrábamos las revistas y les quitábamos las hojas haciendo crush, crush. Y agarrábamos una por una. Entonces, hacíamos un primer bollito. Sacábamos otra hoja, crash, hacíamos... A ese bollito lo envolvíamos sí. hasta que estuviéramos conformes con el volumen de la primer bola. Uh -huh. Y así hacíamos otra bola. Entonces elegíamos cuál era la cabecita y cuál era el cuerpo de la araña. Bien. Después lo que me llevó mucho tiempo fue hacer las patas. Claro, las patas que las hacíamos con, con tubitos, ¿no? Enrolladitos. Claro, no las hacíamos con tubitos. Las, las hacíamos con las manos y hacíamos tubitos. Ajá. No con tubitos. Hacíamos. Bien, hacíamos los tubitos, los, los hacíamos tubitos con el papel de revistas. Y las manos. Bien. Sí. Y, bueno, y ahí, eso me costó muchísimo. Y bueno, porque también son eh, técnicas eh, nuevas. No había para todos tubitos. Entonces, vos los tenías escondidos, no sé qué pasó. <risa> no, vos, bueno. las tenía, eh, las, vos decís las varillitas. Las, las varillitas que hacíamos, bueno, sí. las que faltaban hacer, las hacíamos. Las bueno, íbamos haciendo. Entonces yo hice las mías. Ajá. Y después trabajamos con cinta de papel. Ajá. Uh -huh. Y después, eh, cuando estaba todo, digamos, el esqueleto armado, uh -huh. le íbamos agregando color. Ajá. Le podíamos eh, poner una cara de una revista o sí. crearle una cara con eh, cartulina sí. eh, y así íbamos haciendo nuestras arañas. Bueno pasa a la un... mía yo le puse anteojos ah, y sí. ahora vive arriba de los libros de mi casa bien y algunas se hicieron sombreros de brujas algunas les hicieron caras superhéroes. Este, de superhéroes le pusieron le, le pegaron caras también que aparecían en las eh, en las revistas Y con que también armamos una telaraña y ahí la fuimos pegando para la foto, porque después sí. cada uno se llevó sus arañas. Claro, sí, yo me la llevé y me encanta cuando se ven todas juntas. Sí. Aparte todo el mundo se recopó. copó. Sí. Igual cuando estás armando eso se crea esa situación de que ay, no, me agarro el la cinta de papel porque ya la estoy usando, te bueno, agarra una urgencia. Bueno, sí, Tan llevamos sí, bueno, el hecho de compartir, de te genera una tensión la creación también. Y sabes una cosa también contarle a las chicas y a los chicos que participaron, también los grandes. Sí, participaron yo, yo grandes. Sí, este, también del barrio, ahí de mansión, se acercaron a, eh, a participar. Y te cuento algo chiquito también de ese día, que, que no es un detalle menor. Después que terminó la actividad, te fuiste con caro, se fueron los chicos a sus casas y yo me quedé porque era el cumpleaños de la mamá de Huichi, de nuestro compañero, que es un poco el alma máter de ahí de, de mansión obrera. Y eh, me quedé comiendo un asadito también ahí en la casa este de, de su mamá, que se llama Martina, que también estuvo en esta actividad y en muchas de las que hacemos este con en la biblioteca de Mansión Obrera. Sí, y también creo que ese día citamos a los reyes. Creo ¿no? que sí, ¿no? creo que Hacía poco que había sido reyes, sí, me parece. Sí, era sí, era como ir a compartir algo con los chicos Ajá. por el Día de los Reyes. Sí, sí, sí, fue una actividad de reyes y contarles que... Eh, bueno, estuvo muy muy lindo, muy placentero. En el blog de Mansión Obrera, en el blog, en el Facebook están las fotos y no me acuerdo si están en de nuestra biblioteca. Sí, sí, en nuestra biblioteca también. Se si quien se ya muere de ganas de ver cómo andábamos ahí mm. eh haciendo las, las arañas lo puede ver también arañas. en nuestro Eh, en nuestra página de, eh, de Facebook, ¿no? Uh -huh. Sí, después otra actividad muy importante fue la jornada de defensa del monte. Sí, esa se hizo a fines de, de febrero, viste que febrero tuvo día 29, pero esta se hizo el día 27, el sábado 27, con eh, mucha participación de la comunidad en el patio cívico. ¿Dónde es el patio, el patio cívico? La plaza cívica. La plaza cívica de Berizo está enfrente de... Eh, la Escuela de Arte, ahí en pleno centro de Berizo, sobre la calle Montevideo. Y ahí hubo una jornada donde hubo bandas de rock, donde hubo películas, donde estuvo Radio La Charlatana, y ahí compartimos un taller para los más chiquitos. ¿De qué fue el taller? Fue de lechuzas. Hicimos lechuzas con eh, tubitos de cartón, donde también hablamos de la importancia de las lechuzas como aves rapaces nocturnas que habitan también el monte ribereño de la zona de Berizo y Ensenada. Así que un poco sirvió para aprender para compartir, para nuestra preocupación por el monte y nuestras ganas también de frenar todo lo que son la toda esta destrucción de algo tan importante que significa el monte ribereño, para que la zona nos inunde, para que haya vida, para que eh, podamos compartir eh, la naturaleza que la tenemos acá nomás. Sí, ese es el tema del, del desmonte del monte. Sí. Es un tema. Eh, yo estoy viendo las fotografías. Sí que lo que es antes del desmonte y ahora, sí. y bueno y es un tema, realmente que, por ejemplo sí. bueno, no sé, mucha de, de las de los pájaros, por ejemplo, sí. que vivían ahí o de las plantas, sí. ya es imposible verlo. No, y aparte legal es ilegal, porque ese paisaje es paisaje protegido, quiere decir que la legislatura de la provincia de Buenos Aires lo declaró paisaje, eh, paisaje protegido, quiere decir que es intangible no se puede tocar, no se puede hacer nada lo mismo pasa con la isla Santiago que está en el Senada, que también es paisaje protegido y también hicieron un desastre con obras públicas ah, sí. de unos tanques de fuel oil, que yo no sé cuándo se van a usar lo mismo que pasa con el puerto, porque ahora es visto también con los conflictos que hay laborales, el puerto tampoco se está usando. Entonces, lo que decían también los vecinos es que había como un proyecto inmobiliario de hacer casitas, de hacer cuestiones náuticas para que eh, vender todo eso y no era que había el puerto iba a traer más trabajo, iba a traer proyectos productivos. Así que es eh, una gran mentira más de las tantas que estamos viviendo en esta realidad, pero que con mucha esperanza tratamos de transformar esto eh, a partir del arte y la cultura. Bueno, entonces después de eso después de, de venir, de hablar de, de hacer lechuzas sí. ¿no? esas observadoras nocturnas eh, nos vinimos para acá, sí. decidimos eh, digamos, ¿cómo se dice? tirar el ecologismo por la ventana y nos subamos al carnaval del Centro Cultural Olga Vásquez Sí, que fue en esos días, el carnaval eh, fue organizada por la asamblea de Olga Vásquez, con ganas de, de... Bueno, de salir un poco del centro cultural hacia los vecinos y hacia las vecinas Hubo murgas, hubo bandas Y también una actividad para niños y niñas que hicimos Hicimos un taller de máscaras, ¿no? ¿Cómo fue ese taller? ¿Qué te acordás? Sí, también, fue estaba lleno de chicos Sí no, por suerte. Y no, fue re lindo la parte que cómo crearon sus máscaras. Sí, sí. Con papel, con uh -huh. cartulina también. Sí. Y sus mamás, la tijerita, tiqui, tiki fueron sí. armando. Yo hice banderines. Sí, pocos papás vinieron. Eh, yo contaba ese mismo día que en las experiencias de la calle de los títeres hay muchos papás, ¿no? muchos varones que se acercan con sus hijos. Y ese día estaban todas madres y tías también. Sí, sí, había... Bueno, no sé, estaba yo... Uh -huh. ¿Y ese, ese día, día fui Muy pero bien. bueno no yo no hice mi máscara porque yo hice banderines bien y bueno después así quien más hubo eh, bueno después los niños lucían sus... sí sus máscaras y estuvo bueno, ¿por qué? Porque fue una integración con respecto a otras personas. Muchas de las mamás pertenecían a otros centros culturales uh -huh. que también estaban en una situación en donde se estaban en situación de clausura por sí. ahí los centros, del cierre. Entonces también estuvimos, digamos, como intercambiando esas experiencias, de las cosas que nos están pasando en la realidad eh, que es la realidad que nosotros tenemos también, que estamos con el tema de ...de la expropiación, de las gestiones... ...para que no nos clausuren... bien eh, ...bueno y así que también fue un intercambio... ...con esas mamás que venían de otros lugares... ...a participar al carnaval de Lolga... ...también un apoyo a Lolga... ...después de todo lo que nos pasó... Eh, a final de, del 2015 Bueno, y contarles chicas y chicos Que pasamos un lindo momento Y después hubo, por supuesto, lugar para la música Para bailar, y ese mismo día Expusimos también libros que trajeron nuestros amigos De la biblioteca de, de Venezuela Nos regalaron sí, a la biblioteca De una editorial De, una editorial de la eh, Biblioteca Nacional De Caracas uh -huh la que está en Caracas, donde trajeron tres cajas, donde compartimos también mucho material para niños y niñas, donde estaba, anoten, desde el Principito, libros de Julio Verne, libros sobre la independencia latinoamericana, cosas hermosas que eh, hoy son parte de el, el patrimonio de nuestra biblioteca. Sí, estuvo bueno, esa esa parte también estuvo re entretenida armar la exposición uh -huh. y bueno, y también el tema de eh, la, poder contemplar la riqueza literaria de los libros y bueno, y más cuando nos trajeron ese regalo. Así que muchas gracias a, a nuestros a nuestros amigos y amigas de la brigada que fueron a Venezuela a remar, también el socialismo allá en Venezuela, la brigada del Frente Popular de Darío Santillán que Eh, pensó también en nosotros allá, tan lejos de nuestra biblioteca, para eh, fortalecer nuestra oferta literaria que tenemos en nuestra sala para chicos y chicas. Así que eh, bueno... Este... ¿Ahora antes? Sí. Espera. ¿Qué? ¡Stop! Quiero leer algo. Dale. Dale. Bueno. eso te decía hacer un lugarcito también a, a compartir porque estamos con tenemos tanto para contarles que estamos así con mucha eh, con mucho material bueno mira voy a leer eh, algo que está relacionado con cuentos y leyendas Sí. se llama la broma de la garza una garza que se llama taia estaba con la cigüeña que se llama tojuac uh -huh. ellas pasaban a cada rato por un camino la garza escondió la pata y puso en su lugar una rama y ella misma se cortó la supuesta pata, y dijo a la cigüeña, no me dolió. Entonces la cigüeña le dijo, cortame la pata, y la garza se la cortó con un serrucho, y a la cigüeña, a la cigüeña le dolió mucho. La pata de la cigüeña quedó parada, agarró su pata, y fue a buscar al tarántulo que se llamaba cigüanolocuetaj, para que la ayudara, y le pidió que con sus hilos pegajosos se la pegara, y después todos se fueron felices. ...del libro... ...te contamos nosotros... Mm, ...medio terrible... ...sí, son leyendas... Es, eh, ...son leyendas que escriben los niños... Uh -huh. ...que son los niños witchy... ...que se saben estos cuentos... ...bueno, después vamos a hablar más todavía... ...de nuestros hermanos witchy... Sí. Eh, ...pero también contarles, chicas y chicos... ...que tenemos dentro de nuestra música... ...en el, el ovillo de colores... ...música eh, para bebés... ...y en este caso vamos a pensar una hermosa... ...canción de cuna... ...de nuestra amiga Marta Gómez... Que un tema que como madre ella le está diciendo Por favor, dormite Que tengo un montón de cosas que hacer Así que allí va entonces Dormite para ustedes uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh Hace un rato te que caí No logro adormecerte ¿Por qué grandotes tenés esos ojos? Y tarda pa' que se cierre Dormite, por Dios dormite Y hacele caso a tu mamá Dormite Por Dios, dormíte y hacéle paso a tu mamá. Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito, en un prispraz te soltaste la mano. Para ir gateando hasta el río Que destapaste un canasto Y juntaste con la ropa Todo el arroz, el pescado y el revuelto Que ya le iba a echar la sopa Dormite, por Dios dormí Dormite, caso a tu mama Dormite, por Dios dormite Hacele caso a tu mama Yo no voy a llamar al coco El diablo pa' que te asuste lo que quiero es que sonrías, mi negrito lindo y tus pestañas se junte. Claro que pa que se junte. Hoy me pue falta como me dio rato. Dormite por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo dormite por Dios dormiste Mañana tengo trabajo De ir a la mina, cortar leña Sembrar, recoger racimo Pescar y luego ir a vender al mercado Yo estoy cansada, mi niño. Él, al fin cerraste los ojos. Ahora dormí hasta mañana. Yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey pa' tu mamá, yo sé. Que vos me entendiste. Vos so un rei pa tu mama, pa tu mama sos un rei. Vos sos mi rei, vos sos un rei pa tu mama, yo sé. Que vos ha jo me entendiste. Vos sos un rei pa tu mama, yo sé. de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento De Sobillado. Radionauta FM 106.3. Twitter: Radionauta FM. Facebook: Radionauta. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo.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 En Revista La Pulseada de Marzo Cooperativistas Un informe sobre hombres y mujeres Que barren la ciudad por 3.500 pesos Decretos y retrocesos En derecho a la comunicación Chicha Mariani y los 40 años del golpe Emilia Uzcamaita Víctima del negocio de la noche platense La vuelta al ruedo De la imprenta de Cajade Y mucho más Encargala en kioscos de diarios O suscribite al 0 2 2 4 5 3 Trae un almanaque ilustrado por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 1063. En Radionauta está sucediendo El ovillo de colores. Para seguir contando de lo que, que leí recién, la cuentos y leyendas de los chicos wichis, es de un libro que que se llama Te Contamos Nosotros y que voy a ir leyendo a lo largo del año eh, porque es un libro hecho de chicos de diferentes comunidades originarias y, y es re interesante, ellos mismos hacen sus propios dibujos, hacen sus descripciones y está bueno porque ahí sabemos ellos qué es lo que hacen, eh, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que hace su familia y, bueno, y así diversas cosas que por ahí no están muy relacionadas a nuestra realidad eh, acá en la ciudad. ¿No? Eh, como ellos le dicen acá en la urbe eh, bueno entonces por ejemplo eh, cultura wichi es la voz de ellos. ellos ellos nos dicen qué es nos dicen wichis o matakos wichi es el nombre de mi gente o de mi pueblo y quiere decir las personas, la gente en idioma wichi y mataco es una voz castellana de los antiguos españoles y es despectiva quiere decir animal de poca importancia Nosotros vivimos en el Chaco Salteño. Chaco es una voz quechua que quiere decir tierra de cacerías. Acá estamos desde hace mucho tiempo, cientos, miles de años. Como casi todas las culturas chaqueñas, recolectamos, cazamos, pescamos y también cultivamos en pequeñas parcelas. Pero nos destacamos por nuestras magníficas artesanías en madera de palo santo principalmente y por los tejidos en fibra de cháhuar. Con el cháhuar hacemos también las chicas, esas bolsitas tan lindas que usan las chicas. Por lo que dijimos antes, nos diferenciamos de nuestros hermanos que están a orillas del Pilcomayo, en que ellos viven de la pesca y de los que están adentro del monte, montaraces, en que son cazadores. Vivimos en nuestra comunidad de desde hace unos 90 años y somos actualmente unas 2.500 personas y aquí vivimos. Estamos todavía Conservando nuestra cultura y nuestro idioma Wow qué relato Ay, Eduardo, me desconcentraste Pasaste y me desconcentraste Bueno, Rocío, pero es así La radio también es movimiento Sí, La radio también tuve es esto que aceptar de... que este error No, no es ningún error Es eh, ponernos a contar una historia de un pueblo que Pudiste escuchar algo al sí, menos lo Sí, lo escuché y con mucha atención Y sobre todo un pueblo que fíjate vos que en muchos manuales que te ponen los witches eran los eh, los mapuches eran no, sí, no esto es una, una reivindicación una, claro, es una cultura viva uh -huh, y sí, eso sí. es importante también eh, aprenderlo de muy chiquito y también eh, festejarlo valorarlo y también defenderlo porque hoy el pueblo wichi el pueblo eh, el pueblo pilagá el pueblo toba son pueblos que hoy en Eh, todo está, se está destruyendo muchos de sus espacios, de sus lugares de cacería, de convivencia y que también como eh, sectores populares que estamos eh, en distintos lugares de la ciudad también tenemos que articular y acompañar estas luchas para que todos tengamos un lugar donde vivir así que bueno sí, eso. más que nada ¿Sí? el lugar, el propio el lugar claro, la selva eh, eh, las lagunas, dentro, los ríos dentro de este libro habla ¿no? de toda esta etapa eh, bueno es en la parte en el principio y fíjate que los witches dicen que están hace 90 años en su comunidad uh -huh. cuando lo que era anteriormente todo un territorio uh -huh. que pertenecía a ellos y que ellos lo perdieron por diferentes leyes y organizaciones civilizatorias sería ¿no? de de la, civil, de la civilización pero nosotros somos personas civilizadas y hacemos eso es nuestra costumbre, nosotros nos criamos así y ellos, bueno, ahí viene, ¿no? el tema de cómo poder empezar a amenizar toda esa parte que seguramente nosotros tenemos nuestro merecido y más allá de que ellos, sí, y más allá de que ellos viven en zonas en donde son inundables. Sí, igual no te olvides que si bien nosotros eh, somos criollos, tenemos mezclas de, de distintas culturas europeas con nativas, eh, nosotros, eh, ni vos, ni yo, ni, ni ni tu hija, ni los chicos del Lolga, ni de que estamos en los barrios, en la ciudad, tenemos una eh, responsabilidad en, eh, en las eh, medidas históricas que los gobiernos han tomado, sino que ha sido parte de una cultura y de un poder económico que ha avanzado y sigue avanzando sobre nuestros espacios, sobre nuestros derechos. Sí, es muy cierto lo que vos decís y me parece que es nuestra es nuestra responsabilidad mantener vivo algo que todavía uh -huh. sigue pasando. Sí. Porque en, en el territorio, no nosotros hablamos de un territorio argentino, pero si nos extendemos a un territorio sudamericano, latinoamericano y así sucesivamente, todavía eh, están desterrando a los originarios, a los dueños de esa tierra, pero bueno, no sé, ahí tendríamos que empezar a, a, a cultivarles a ellos las teorías capitalistas ¿no? sí. bueno, <ríe> y a, ver, y a sí. ver quién gana más. Sí. Bueno, entonces eh, es muy difícil hablar de este tema para, para no caer más que nada en la discriminación. Y la mejor manera es esta, empezar a concientizar constantemente de que eh, Desde que más que nada que esta es nuestra responsabilidad que nosotros elegimos hacer esto también eh, eso no caer en la discriminación no, por eso tan importantes son las bibliotecas populares donde está la memoria donde está la leyenda donde está la historia de nuestros no nuestros pueblos originarios y para eso eh, hay sectores secciones especiales que también vamos buscando, vamos haciendo vamos promocionando el libro y la lectura para enterarnos de otros pueblos, para hermanarnos también con las distintas culturas eh, de nuestro territorio de nuestro mundo uh -huh. y eh, bueno, eso como que Eh, más leyendas vamos a tener a lo largo del ovillo de colores para compartir con chicas y chicos. Todavía hay más. Hay Ajá. más sobre Witches. Así que, pero antes vamos sí. a seguir hablando, ahora sí, de un territorio argentino. De cosas que tampoco tenemos que seguir olvidando. Ajá. Como por ejemplo nuestra conmemoración eh, por el Día de la Memoria. Sí, en la memoria... Eh... Decíamos que lo que si bien el 24 de marzo es nuestro eh, como espacio de memoria, eh, en toda Latinoamérica ocurrió lo que se llamó el Plan Cóndor, donde también distintos pueblos, eh, distintos países eh, fueron arrasados por dictaduras militares. Nosotros tenemos el 24 de marzo como un espacio para pensar, para pensarnos, para eh, recordar y también seguir exigiendo justicia. Eh, decíamos ahí, eh, hicimos una actividad acá, contarles chicas y chicos quienes no pudieron venir, que acá en el patio de nuestra biblioteca hicimos una eh, jornada de memoria, una muraleada que hizo eh, el grupo Tate Títeres, este, Walter y Florencia y le hicimos también nosotros eh, poniendo nuestras manitos con nuestros colores No, yo no. ¿No pusiste? No, yo no puse mi mano uh. no Calla sí, conozco una nena que sí pero yo no. Bueno, ¿y por qué no? Porque no me querían ensuciar la mano. ¡Oh! Bueno. Así que podías haber puesto tus pies también. Eh, porque qué hacíamos? Nos pintábamos las manos y las poníamos este, sobre la pared. ¡Qué cara que están las cosas! Y después pensar que... Eh, ¡Pará! ¡Pará! ¡No mezclés todo! ¡Mezclo! ¡No! Me... No, ¡No! ¡Límites, Eduardo! ¡Límites! <risa> Contarles que eh, hicimos una jornada también con música. Donde vino nuestro amigo Julián Diana y eh, compartió sus canciones junto con sus compañeros canciones con sombrero y eh, después compartimos algo rico para comer y para tomar eh, le pusimos eh, el, en, en el mural eh, la memoria eh, hacer memorias hacer es extra justicia entendemos que el, uno de los murales era de Héctor Germán Westergel con sus cuatro hijas y amigos también de sus hijas. Eh, sus cuatro hijas también hoy permanecen desaparecidas junto a este gran escritor que fue Héctor Germán Westergel. Y eh, también eh, un mural sobre madres y abuelas donde dice claramente eh, Madres de la plaza, abuelas de la plaza, el pueblo las abraza. Y... Y bueno, son fechas importantes. No fue justo el 24, fue unos días antes, porque el 24 se movilizó Buenos Aires, el 23 se movilizó acá en La Plata. Mucha participación, mucha ebullición de distintas edades. Niños, niñas, jóvenes, eh, abuelos, eh, adultos, todos marchando, trabajadores, trabajadoras, y más en un momento tan especial como este. Así que fueron días muy movidos, Rocío. Sí, sí, esos días, eh, bueno, ya justo empezó la época de lluvias, en donde había sol, en donde había lluvia, en donde había nubes, en donde las hojas caían de los árboles. Sí, se venía el otoño con todo. Sí, sí así que son muchas cosas que, que nos pasan, pero bueno, nosotros pudimos eh, hacer un día de conmemoración. Sí, y lo hicimos y, también con alegría. Lo hicimos con alegría, compartiendo, porque sí. vinieron amiguitos de... De Progreso. Del barrio Progreso, de la mano de nuestra amiga... Aurelia. Aurelia. Así que, bueno, la pasamos re bien. Después vinimos un montón de nosotros que andamos siempre acá por el centro. Sí. Eh, grandes, con sus niños. Sí. Así que y también... no te olvides de un detalle muy lindo que compartimos, hablando de, de pueblos originarios, eh, compartimos el API. ¡Ah! que que trajo, sí, me acuerdo eh, Eliana, sí, que es la sí, mamá sí, de Malena. Sí, sí, sí, el otro día, hace poquito la lavé la jarra. No. Ay, qué bueno que estaba ese sí, quedó ahí la jarra, <risa> sin lavar. Me acuerdo, bueno, me acuerdo. cosas que sí, pasan sí, en la biblioteca. Me acordé porque estaba fregando todavía. Bueno, decía que cara que están las cosas porque nuestro eh, operador está muy serio, más serio que de costumbre, y Pero... lo pelea un poco. Sí. Pero, ¿Y lo peleas para hacerlo más serio? ¿o? No, no, ahí casi casi hizo, así arrancó una pequeña sonrisa que es lo que esperamos siempre arrancar en Yo nuestros no oyentes. voy a defender a nadie más así que decirle lo que quieras al operador no, pero no que... me arruines el programa Eduardo. No, para nada, pero ¿sabes una cosa? Algo que también va a despertar una sonrisa es escuchar canciones con sombrero ¿Qué te parece? Dale, dale, con Julián Diana Ahí va entonces. No es Julián y Diana es Julián Diana. Diana, sí. ahí va Quiero canción con sombrero con pelo y sin pelo que lleven dos ruleros Yo quiero, yo quiero que todo el mundo entero se ponga de acuerdo para cantarle al cielo No quiero más Mi canción Yo quiero, yo quiero canciones con sombrero con pelo y sin pelo que lleven dos ruleros Yo quiero, yo quiero que en todo el mundo entero la risa y la tristeza que se hacen ovillos. llegó el tren eléctrico a la biblioteca nos sacamos de, de enterar después le comentamos más chicos qué te parece rocío la noticia na no hacen ruido mis mis pestañeros de <risas> ojo no comentaiendo aquí no entiendo nada así que no no sé si unirme ya está quienes y vuelta en donde yo estoy ajena quienes peinamos caras sabemos ese eh, juego que tenían los locos sams que de hacer chocar a los trenes pero decimos no vamos a cuidarlos no vamos a hacer eso que sí, eh, los trenes eléctricos con al Sky Electric y el Rusty, forman parte de la niñez de antes, de un poco de un par de décadas más atrás y un poco más también que eh, forman parte de nuestros juegos así que eh, acabamos de recibir la noticia que la biblioteca tiene un tren eléctrico, así que nos vamos a subir al tren eh, Hablando de trenes yo, tenía, yo cantaba una canción ¿Querés que la cuente? ¿Quieres que la cante? Campana, va el tren. No, no, a yo cantaba una canción posta, posta que nubes. era con las manos. Ajá. La del Verdugo Sancho Panza. Ajá. Que mató a su mujer. No, no, no. Hablamos de cosas oh, no, más que lindas. Que iba en un tren. las canciones terribles. Y que lo ahorita repetía. Mí. Sí, arriba del tren cosas. Bueno, no. Es prohibida acá, ¿no? Bueno, tenemos canciones más lindas para compartir. Sí, bueno, mejor no la canto. Bueno, hablando de compartir, tenemos un montón de libros también para contarles. Sí, traje cuatro libros. No quise extenderme mucho porque tengo miedo de aburrir a veces. Uh -huh. Entonces, eh, traje que a mí me apasionaron cuando No los leí todavía, pero uh -huh. seguramente los lea para seguir hablando o quizá los lea al aire. Seleccione alguno de sí. ellos y, y, y les contaré historias y los atraparé en la nube de las palabras claro. de los cuentos. Aparte que escritores, ¿no? Y veo arriba a Ricardo Mariño. ¿Qué más? Sí, María Inés Falcón. Bueno, este, el primero. Ricardo Mariño. Se llama El libro que encontré, porque este lo encontré, uh -huh. no, es, no es que... Sale solo me dice, lm No, hay que buscar, hay que in investigar. Uh -huh. Bueno, y este es la expedición de Ricardo Mariño e ilustraciones de Oscar Rojas. De la Bien. editorial Alfaguara, del 2009, colección naranja. Los, los que saben de las colecciones y colores saben. Los que no saben, no saben. Bien. Eh, la expedición es una novela que cuenta un divertido viaje de dos chicos que van escondidos en la carreta a las salinas grandes. En su aventura no faltarán los originarios, una cautiva, un tío cantor y un supuesto secuestro. Así que es muy intrigante. Luego está el otro libro que que, que, que, que ha sido seleccionado, es Cartas para Julia de María Inés falconi e ilustraciones de karina Madoni de Editorial Alfaguara 1997, colección azul. Las vacaciones en la playa con su familia no son muy divertidas para Julia, hasta que un día lo conoce a él y todo cambia. Esta es una novela epistolar donde las cartas de dos amigas van y vienen llenas de consejos y anécdotas. Un libro para los que comienzan a ser adolescentes y viven sus primeras historias de amor. Bien. Es verdad, es verdad. Uno que vos a esa edad, cuando aprendes a escribir cartas, te escribís cartas con tus amigos. Yo todavía escribo cartas de papel, aunque no lo creas. Bueno, pero por ejemplo, ¿hace cuánto ya? Hace como 50 años que estás escribiendo cartas. No tengo 50 todavía. <risa> ¿No? Bueno, no, pero aprendiste hace 40. Sí. ¿Viste? Bueno, está bien, hace 40 años. <risa> <risa> bueno, eh, contarles que lo que tenemos en la mesa eh, también es, es para esta edad, esta para... ¿Para nuestra edad? Sí, no, niños y niñas de, de 11, 12, 13. Una edad también compleja para acercarse a la lectura y a su vez mágica y maravillosa porque hay muchísimas producciones y muy lindas. Bien, el siguiente. El tesoro subterráneo de Mario Méndez e ilustraciones por Ana Luisa Stock. Uh -huh. De Ediciones SM, Ajá. del 2009. Leandro llega a Formosa... No entiendo acá, la, acá. Leandro llega de Formosa a Buenos Aires y descubre un mundo de tesoros. Esta es la historia de esos descubrimientos. Fernando y sus túneles secretos. Gabriel, un chico que tiene su misma edad pero vive en la calle. Y un tesoro en joyas antiguas escondidos en algún lugar de la ciudad. Bien, también con misterios, con aventuras, para sobre todo esa edad, para compartir. ¿no? Claro, a esta edad los chicos se convierten, se convierten en piratas. <risa> y ahora también está por presentar un libro de deportes, pero de una colección de eh, Elige tu propia aventura. Sí, que a todos nos hace vibrar. Sí, porque es un clásico. O oh, no, no importa. Yo este, bueno, es Estrella de fútbol de Edward Packard e ilustraciones de Tom Lapadula. Uh -huh. De Editorial Atlántida de 1994, colección Elige tu propia aventura. Eh, bueno, y este libro está muy bueno porque Bueno, esta es la parte que a todos nos apasiona Ajá. y acaba. ¿Podrás convertirte en la figura de tu equipo? Acabas de ingresar en una de las escuelas más famosas del país y has propuesto convertirte en las estrellas del equipo de fútbol, pero fuera de la cancha te aguardan azarosas aventuras como enfrentarte a un faraón malintencionado, que tratará por todos los medios de hacerte la vida imposible. También experimentarás existantes desafíos, se disputa el partido más importante del campeonato, ambos equipos van empatados, el tiempo se acaba, tú dominas la pelota, podría ir a lo seguro esquivando a los defensores o intentar esa jugada peligrosa que has estado practicando, ¿qué harás? Si decides eludir a los defensores para llegar al arco, pasa a la página 82. Si prefieres superarlos con esa espectacular chilena, pasa a la página 112. Piensa detenidamente, es el partido definitorio y tu jugada puede significar la diferencia entre perder o ganar. ¿Qué pasa a continuación? Todo depende de las elecciones que tú hagas, cómo termina la historia, solo tú puedes averiguarlo y lo mejor de todo es que puedes seguir leyendo y releyendo hasta que hayas tenido, no una, sino muchas experiencias increíbles y emocionantes. Bueno, bien. Es como también nos pasa en una tarde que de otoño que puede tener varios finales. Eh, podemos tener un final en una, hacer una fiesta, podemos ponernos a cantar, podemos ponernos a bailar, podemos ir a visitar amigos, podemos eh, dormir temprano, varios finales. Bueno, no, pero en este caso, ¿qué hace? ¿Qué hace al pequeño lector? Sí. ¿Qué hace? Lo atrapa, claro. quiere seguir leyendo, quiere escriturar sobre el libro y hasta quiere escribir. Ajá. Uh -huh. Otro libro igual que este. Sí, yo estoy escribiendo un libro el día que Gimnasia ¿Viste? volvió ¿Viste? a ganarle estudiantes. ¿Viste? Es un libro apasionante, eh, con varios este, finales, pero bueno, va a ser un éxito de ventas una vez que le ganemos a estudiantes. ¿Qué te parece? Y lo tenés que tener ahí calentito, ¿viste? Y sí, ni bien a termino el partido, lento. lo empiezo a vender por, por internet, por Facebook. Claro. todo se vende por facebook ahora claro sí. No, bueno, no importa yo ya sé a quién se lo doy. igual bueno eh, así que ya estamos por terminar sí, eh, antes de, de dar el cierre sí. no sé si quieres que siga con mis ideas o vos querés eh, hablar algo de que algo que yo no sé ¿Algo de la biblioteca que yo no sé? No, era de, eh, lo que hacemos en cada programa del Ovillo Rocío, que es decir el horario de nuestra biblioteca. La Biblioteca de Héctor Janma Westergel está abierta de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Y ahí podrán acceder los socios, las socias, los lectores y lectoras que se acerquen a eh, más de 12.000 libros, que cada día estamos catalogando más, arreglando uh -huh. más y también seleccionando material para otras bibliotecas amigas. Contarles que eh, tenemos la sala para niños y niñas que les contaba recién que ahora estaban Simón, estaba Francisco, estaba también eh, Germinal recién uh -huh. cuando fui a calentar el agua para el mate uh -huh. y contarles que también... Eh, la Biblioteca de Adultos eh, es, tiene mucho material sobre derechos humanos, sobre historia, sobre política, economía y educación que hará las delicias de aquellos eh, jóvenes y adultos que se quieren acercar al conocimiento. Bueno, también otra manera de acceder a nuestro material, si no, no justo... Eh, el camino no no entras, te da vergüencita entrar a Lolga. camino, lo viste todo vi. lo que te puede pasar. Te cuento de Llego a Lolga, lo voy a la biblioteca vi. y está te cerrada. Vi. Bueno, nosotros tenemos eh, un blog en WordPress ¿Sí? que es bibliotecawesterhel.wordpress.com en donde ahí están toda la lista de todos los libros o de Casi todos los libros que están ordenados por alfabéticamente por autor y título. Bien. Entonces, ¿necesitas consultar algo de la biblioteca? Bueno, podés ir y decís, bueno, yo quiero este título. Claro. Vas a título, apretás en título y buscás alfabéticamente la primera letra sí. del título que estás buscando. Bien. Porque te, por ahí te marea el catálogo, tantos títulos, tanta información, pero así se utiliza. Y después lo mismo te puede pasar con autores. Así que es una manera más de consultar a la biblioteca Westerfield. Bueno, así que está la, el, el acceso a la biblioteca es totalmente gratuito, los préstamos también. Lo hacemos por varias cosas. Una es para que sea más accesible para todos y para todas. Y también eh, se acerquen acá al Centro Cultural y Social. Olga Vázquez, de eh, cual formamos parte de la familia, junto también con radio nauta que forma parte de la familia del Centro Cultural. También está la cocina de Olga, que le dejamos un beso, por recién nos estaban escuchando. Un beso grande a Anita, que no pude escuchar su receta del risotto el viernes pasado, me la perdí. ¿A vos te parece? Justo no, la palabra con... risotto ya suena... No, no risotto ¿no? es el, el, la, una de las comidas más ricas. Y contarles también que dejarles un sí, abrazo... Sí, sí, suena rico. Sí. Suena rico. A una de nuestras lectoras también, que se llama Paz, este compañera mía de tantos talleres que recién acabo de mandar un mensajito suerte con el programa y besos así esas cosas que nos hacen bien también antes del programa El Ovillo, en la nueva temporada bueno Muy bien, ahora lo que sí eh, escuchen, llegó la, la otra etapa de erudición en donde encontré un mini diccionario de cómo se dicen algunas palabras en wichí uh -huh. así que, sol contento vos repetí Eduardo, sol contento y iguala ocajil Ese es la cómo se dice en wichi. En wichi. Uh -huh. No puedes repetirlo. No, no me sale. Tendría que practicarlo en serio. Víbora amlog. Bien. Gato mitsi. Uh -huh. Hombre y nos. Bebé está durmiendo anaguaimham. No, es anawiaham hima. ¿Me puedes mirar? Sí. Gracias. Mírame. Mírame. Te estoy mirando. Bueno, mujer atsina. Bien. Nubes, pules, sol, foalá, camino, natij, árbol, halak, del libro contamos nosotros gracias eduardo por prestarme atención te presté atención lo que sí quiero eh, decir que no va a ser la única vez que vas a contar eh, no no cómo yo se quiero que este año chi. aprendamos más idiomas necesitamos ab abrir nuestro lenguaje justamente para poder integrarnos nosotros con aquellas personas que nos queremos ser amigos bien ahora me podés mirar yo te miro y contarles que tenemos una eh, cortina de cierre que pensamos con con eh, de una banda eh, chilena que toma canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara que hay un tema que se llama el derecho a vivir en paz que es uno de los grandes horizontes que tiene esta humanidad de vivir en paz significa paz significa con justicia no es que no haya guerra sino que queremos vivir en paz en La Plata bueno donde haya justicia donde haya trabajo bien remunerado donde haya condiciones de trabajo y haya espacios para los niños y para las niñas en las escuelas en las bibliotecas y en tantos otros lugares donde se nos respete etcétera etcétera y eso también es vivir en paz así que este tema vamos a cerrar siempre con deseos con cosas que se nos vayan ocurriendo y vamos a eh, tratando de que el aire y el viento este de otoño también las, eh, las lleve para otros lados estos deseos que tenemos desde este programa ¿te parece? Uh -huh. ahí está, mira, escúchalo es una delicia, canta un niño eh, y el grupo zapayo entonces hace esta música eh, que hemos pasado música en el ovillo del de grupo Zapallo y, y bueno, empezamos, ¿te parece? hagamos el ejercicio Eh, queremos dejarles un beso grande a las chicas y chicos de el barrio Puente de Fierro. Eh, bueno, queremos... Eh, no, bueno, yo puedo desear. ¿Sí? sí. Yo deseo que eh, vivamos en paz. Que vivamos contentos, abrazados, que vivamos con muchos proyectos, que haya bibliotecas por toda la región. Bueno, ahí dijiste más de un deseo. Pero bueno, yo deseo eh, que se escriban más libros. Deseo que la radio Radionauta tenga muchos programas, muchos años. Yo deseo lo mismo. Deseo que haya espacios para jugar en todo este barrio del Olga ¡Ay! Deseo que se sigan pintando las calles con los grafitis más coloridos. Deseo que hoy en la Biblia nos visiten varios amigos. Deseo que devuelvan muchos de esos libros que nunca han devuelto. <risa> deseo que nuestros amigos de Lettersermont tengan un hermoso programa hoy en Radio Nauta. Eh, deseo que el chico que me gusta, guste de mí. Wow <risa> Deseo que la presentación del libro sobre niñez del equipo de promoción de derechos de la facultad de derechos Donde están nuestra amiga Carola, Paula y tantos amigos Tenga un éxito editorial mañana que se presenta en el rectorado a las 6 de la tarde Deseo que a todos mis amigos que fueron despedidos puedan eh, conseguir trabajo Deseo que haya un mundo lleno de justicia que de justicia Y lleno también de alegría eh, Deseo que en casa me estén esperando Con tarta de humita Bueno, y deseamos entonces Las mejores tardes eh, Gracias Pablo Y gracias a todos los oyentes y las oyentas eh, Una alegría arrancar por ahí Cuando uno empieza a vista a estudiar el primer día O empieza algo, por ahí estamos Medios duros todavía Para que después nos vamos a ir aflojando Y agárrense sí, Agárrense de las manos Uh, bueno, bueno, les dejamos adiós. un beso grande. Chao. volver a escuchar el ovillo de colores radionauta.com.ar